Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 28 grados de temperatura a esta hora. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 12 de agosto. Iniciamos el programa con el repaso de las noticias más destacadas y sin duda hoy vuelve a ser el tiempo. ...la Comunidad Valenciana está en alerta por altas temperaturas... ...los bomberos refuerzan sus efectivos... ...y se han cerrado muchos parques naturales... ...por el riesgo extremo de incendios... ...está prohibido por tanto encender fuego... ...y desde el Ayuntamiento en concreto... ...desde la Concejalía de Sanidad... ...se ha lanzado la campaña Disfruta del Verano con Salud... ...para volver a dar consejos a la población... ...con el fin de que pueda protegerse... ...de esta ola de calor africano que va a estar asfixiándonos demasiados días. Escuchamos a la concejal de Sanidad, Mario Lagalliana. Por ello, a través de esta campaña hemos querido informar a toda la ciudadanía de medidas preventivas ante el calor y dar consejos para que a través de hábitos saludables reduzcamos las, consec las consecuencias del calor extremo hacia nuestra salud. También pretendemos con esta campaña proteger a través de todas estas medidas a los grupos de mayor riesgo que son nuestros mayores, las niñas y niños y enfermos crónicos, los cuales son los más vulnerables ante estas temperaturas tan extremas. Pues esos consejos básicos que volvemos a recordar ante el inicio de esta ola de calor son beber mucha agua, evitar la exposición al sol y hacer deporte en las horas centrales del día, hay que evitarlo o vestir ropa ligera, hay que hacerlo hoy de colores claros para evitar esas temperaturas tan Extremas. Yo, yo ...y hoy a las 10 precisamente de la mañana vamos a entrevistar a nuestro hombre del tiempo... ...Vicente Bordonado para que nos cuente hasta cuándo nos va a durar esta ola de calor... ...y también nos dé de detalles de ese pequeño tsunami que se vivió ayer de madrugada en Santa Pola... ...que provocó la inundación de algunos tramos urbanos y daños en varios embarcos de la flota pesquera... Se trata de un fenómeno climatológico poco frecuente, pero que se puede dar en el Mediterráneo. Se le conoce como resaga, un término mallorquín, porque en Baleares se ha vivido en alguna ocasión. Hay muchas preguntas que formularle a Vicente Bordonado sobre si esta subida repentina de la marea se volverá a repetir más a menudo en nuestro litoral, debido al cambio climático. En cuanto al COVID, esta semana habrá reunión de la Comisión Interdepartamental para decidir prolongar las restricciones hasta el próximo 6 de septiembre. Para ello ya se ha pedido el aval al Tribunal Superior de Justicia, pero desde el Consejo han anunciado que el toque de queda se ha pedido para 68 municipios, esto significa que son nueve menos que en la actualidad, por lo que no sabremos si Alicante y Santa Pola saldrán de esa lista o si Por lo contrario, elche pueda entrar. Estaremos, por tanto, muy pendientes de esa decisión del Consejo que podría darse a conocer en los próximos días. Y continuamos en unos segundos con más asuntos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Mientras tú vas por una altra, ella ha de estar vigilando la copa Mientras tú pensas a tornar, ella pensa a tornar fuera de perill Mientras tú no yutes por la igualdad, ella continuará patin agresiones masculistas clistes. El experto Tom, casa de la dona, Ayuntamiento del pacto de estado contra la violencia de género, gobierno de España. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana y continuamos repaso de las noticias locales... ...les contamos que hoy la Junta de Gobierno... ...va a nombrar al exjugador del Elche Club de Fútbol... ...Juan Francisco Martínez, conocido como Nino... ...la leyenda como hijo adoptivo de la ciudad... ...que es la máxima distinción... ...que se otorga a los ilicitanos nacidos fuera de Elche... ...el alcalde Carlos González lo anunció ayer... ...en presencia del propio futbolista... ...del concejal de deportes y también de la Edil... ...de medio ambiente... ...y las palabras del alcalde fueron que Nino es un deportista... ...muy admirado tanto por la afición del Elche Club de Fútbol... ...como por la propia ciudad... ...y por encima de esos datos numéricos que avalan... ...una trayectoria realmente impresionante e idílica... ...dentro del panorama futbolístico... ...consideran que el principal mérito para ser reconocido... ...como hijo adoptivo de Elche... ...han sido sus valores... ...convirtiéndose en un ejemplo dentro y fuera del campo lo que le ha valido para ser un referente positivo tanto para los jóvenes como para la sociedad en su conjunto. Estas fueron las declaraciones, las palabras del alcalde y lo que se argumentará para eh, llegar a ese acuerdo de gobierno de reconocerlo como hijo adoptivo de él, se será el primer hijo adoptivo de la época democrática. Y continuamos con más asuntos, porque ya comienzan a darse los primeros pasos para la implantación en Elche de la futura Agencia Valenciana del Territorio. Su director, Manuel Fibera, se reunió ayer en Elche con el alcalde y la Secretaría Autonómica de Política Territorial. Tras su nombramiento, ahora es momento de establecer esa hoja de ruta de este nuevo organismo autonómico. El objetivo del mismo es preservar, dijeron, el legado del territorio, ayudar a los municipios a llevar a cabo una política territorial más efectiva y sostenible y reducir el impacto ambiental. Escuchamos al director de la agencia, Manuel Tivera. <risa> Una mayoría de las senadoras, porque que la gente hace alta expectativa que muy el municipalismo ha portado sobre esta dirección. Pero creo hay que hacer que la gente se su coloquia a la misma municipal que lo largo de décadas. Hemos visto que los ayuntamientos. Todavía lo acabamos de asumir como, como un ...y el alcalde dijo que es una herramienta fundamental... ...para proteger un activo esencial para las ciudades... ...como es el territorio y su implantación en Elche... ...pues supondrá reforzar... ...el liderazgo territorial e institucional del municipio... ...y antes de finalizar el año... ...esperan abrir esta agencia con una veintena de funcionarios... ...pero la ubicación todavía es una incógnita... ...no dieron pistas... ...la idea es buscar, dijeron, un espacio provisional... ...y con el tiempo... Establecer en una, establecerse en una sede definitiva. Más de un centenar de municipios, dicen, ya han delegado sus competencias a esta agencia valenciana del territorio. Y hablamos de fiestas, porque ayer eh, pues, eh, tuvo lugar ese concurso de grafitis organizado por eh, la gestora de festejos populares. Y el tema central fue la charanga, precisamente para rellenar el hueco, el vacío que nos deja la pandemia en nuestras fiestas patronales. El ganador recibió un premio de 750 euros. Los participantes pintaron sus murales y de todos escogió como ganador el de José Gacel, un ilicitano que lleva más de 20 años entre sprites y pintura, pero como hobby. Para él, esta iniciativa supone un impulso hacia un estilo de arte urbano que en el municipio ...dijo tener una gran acogida. y El otro día lo, lo estuve comentando con alguien de la organización... ...que, que parece mentira, una ciudad como Elche... Con, ...con el volumen de habitante que tiene... ...que, que no se hagan más cosas de este tipo... luego ...hay pedanías incluso, que anualmente montan cosas... ...en tema del arte urbano y tal... Y, ...Y Elche la verdad es una ciudad grande... ...y llama la atención el poco... ...y que acoge a un número de artistas bastante importantes... ...bastante importantes... Y, y no se no se realizan historias de este de este tipo. ¿No? A ver si ahora con esto se pues, da un poquito de difusión, sale un poquito más la gente y, y el año que viene por lo menos pues se organiza otra vez. Los murales estarán expuestos en la Plaza del Congreso Eucarístico hasta el próximo día 16 de agosto y dada la buena acogida que ha tenido este concurso no se descarta que el año que viene ...volvamos a ver las calles repletas de color... ...ayer eh, valoraba de forma muy positiva esta iniciativa... ...la concejal de fiestas, Mariola Galea. Podemos revivir a través de este maravilloso concurso... ...que nace este año por primera vez... ...un concurso de graffiti... ...en el cual lo, el objetivo era, pues bueno... Eh, ...plasmar los momentos... Eh, ...o lo que significa la charanga... ...para todos nosotros... ...a través de unos jóvenes artistas ilicitanos, y bueno, pues con ello también hemos pretendido, o se ha pretendido, acercar la cultura y el arte a la fiesta y a la charanga, tan querida por todos los ilicitanos e ilicitanas. Y aunque lleven, llevemos dos años sin programación habitual de las fiestas... ...pues los no nos tienen muchas ganas... ...y eh, se refleja precisamente en el éxito de participación... ...de los actos que se han organizado... ...y uno de ellos ha sido el concurso de escaparatismo... ...de la Asociación de Moros y Cristianos... ...ayer se entregaron los premios... ...y en esa entrega estuvo nuestro compañero Manu García... ...y así lo explicaba, nos daba a conocer a los ganadores... Tijeras Verdes ha sido por segundo año consecutivo el ganador de la tercera edición del concurso de escaparatismo con motivos de moros y cristianos. Se han llevado hasta 1000 euros en una edición donde no solo han aumentado el número de premiados de 3 a 7, sino también las cantidades en los premios y los participantes. Hasta 12 establecimientos repartidos por todo el municipio han decorado sus escaparates con motivos de moros y cristianos para que el ambiente festero siga presente. Esto es lo que nos decía la crónica, la recogía Manu García y el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, pues nos realizaba y junto a la concejal de fiestas, Mario Lagaliana, nos realizaba las siguientes declaraciones. Podemos decir que este año la participación y el nivel ha sido muy alto y el jurado me consta que no lo ha sido fácil para poder elegir los, los premiados. Eh, sí que es cierto que cada año... Los, los diferentes comercios se distribuyen por diferentes zonas de la localidad. Teníamos eh, establecimientos en el barrio de Carruz, en el barrio de la Pazada de Castilla, Altaris zona centro, con lo cual significa que todos los comercios de la ciudad se implican en este proyecto, en esta iniciativa que empezamos hace tres años y que realmente es otra forma de que la fiesta se viva a través de los comercios y los escaparates. También es verdad que se ha abierto el abanico, en los inicios los comerciantes del centro comenzaron con esa, con esa apuesta por el concurso y, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos que cada vez se vaya abriendo al resto de barrios de la ciudad y confiamos en que el año que viene, como decía, haya muchísimos más participantes. Y hablamos ahora de otra celebración, pero fuera. De las fiestas patronales hablamos del acto de las bodas de oro. Los 50 años de casados no se cumplen todos los días y por eso la Concejalía de Mayores celebrará el próximo 17 de octubre en el centro de congresos la gala de las bodas de oro. siguiendo todas las medidas de seguridad. El objetivo es rendir homenaje a todas las parejas de ilicitanos que se casaron en 1971. Por eso, el plazo para inscribirse en esta gala finalizará el próximo 15 de septiembre, según anunció ayer la concejal de Mayores Puri El objetivo de este de esto es de celebrar nosotros que homenaje a todas nuestras parejas que comen 50 años que desean compartir con nosotros su alegría, sus recuerdos de toda una vida juntos, unas, las historias que merecen la pena ser contadas y ser contadas por ellos mismos y por sus familias. Y por otra parte, la Concejalía de Mayores también ha organizado un collage con motivo del Día Mundial de la Sonrisa que se va a celebrar el primer viernes de octubre. Este gran mula, mural estará formado por fotos en blanco y negro de ilicitanos mayores de 60 años. Todas las fotos formarán una imagen representativa del de plazo para enviarlas finalizará el próximo 10 de septiembre. Y en clave de sucesos les contamos que la Policía Nacional detuvo a tres personas de nacionalidad rumana, uno de ellos menor de edad por su presunta participación en robos de catalizadores de coches. En la tarde del pasado martes, un vecino llamó a las autoridades tras observar a varias personas que estaban manipulando un vehículo por la parte de abajo y les indicó el lugar exacto. Cuando los agentes llegaron, pues encontraron a los sospechosos retirando el catalizador de un coche ajeno. Los tres tenían antecedentes por causas similares y se estima que podrían haber sustraído hasta 40 de estos objetos. Fueron detenidos como responsables de un delito de robo con fuerza. Y también la policía Pues alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa bancaria que combina el uso de SMS falsos y de llamadas telefónicas que simulan entidades financieras. La víctima recibe una alerta del banco donde le indican que debe activar el sistema de seguridad web o su cuenta se bloqueará. A este mensaje se le incluye el enlace que lleva a una página falsa en la que se solicitan los datos bancarios y personales para acceder a ellos. Después reciben una llamada y le solicitan las claves de la firma electrónica. Con este método tienen acceso total a la banca online para realizar pagos y transferencias. La policía, por tanto, advierte de que nunca debemos facilitar este tipo de datos o claves y para comprobar su veracidad indican que los SMS ...contienen mensajes con faltas de ortografía... ...y frases sin sentido. Pues con este último consejo policial... Eh, ...terminamos ese repaso... ...e iniciamos el programa La Glorieta... ...pues con música, hoy en el Día de la Juventud... ...recordamos algunas de las canciones... ...dedicadas a esta etapa de la vida... ...que dicen que es esencial... ...sobre todo para promover los cambios sociales... ...y clave también... Para el desarrollo de una sociedad saludable. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, no somos. Es fantástico vivir y poder cantar. Haar, soms hoef je Cantando siempre, siempre, siempre, siempre, altijd, altijd. We nuestra canción, oh, oh, oh. no deja nunca, nunca, nunca, nunca, stukje van elkaar soul of soul tienes de temporal mientras miras Porque cantando siempre, siempre, siempre, siempre, junta natie wees de kampioen. Oh, oh, oh. No nunca nunca, nunca, nunca, nunca, nooit, Somos jóvenes tuyo, la juventud ha de perdurar, mientras quieras tu cantar juventud ha de perdurar, mientras quieras tú, cantar. Y esa Pues ala. Hoy con el dúo dinámico todos nos hemos sentido jóvenes y parte la mayoría de los jóvenes de Elche estará esta noche sin duda en el concierto que ofrecerá Beret junto a eh, que ofrecerá Beret en el recinto de la Universidad Miguel Hernández y ahora digo que junto a Morat pues vamos a disfrutar de su porfa no te vayas.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 Porfa no te vayas con los alguien cuando es error, la gana pasa por imprudente Porter Dios de bailar contigo, juega contigo Porfa no te vayas con ustedes hablar Yo estoy tan na Na ja te cuente Los de de bailar contigo, juega conmigo Porfa no te vayas Puse mil etiquetas si tú no tienes precio. Enamore con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo. Sabiendo que faltaba mil pilares de peso. Si duele de ti, ya no me quedan nada. No, yo vengo de la territoria de, tierra, de la luna. Aunque sea mucho, yo no convidaré que como tú no ayuna. Porque solo tú sabes que cuando estás esta bonita la tarde. Solo tú sabes, dice mi vida. Yo wil no te yeah. vallen. No te vayas cuando salga el sol, cuando algún error nada pasa te te te te Se Termina el frío. Eres la calma en la que más confío. Me voy a enloquecer y si no te vuelvo a ver. Porque cuando estoy contigo, llega a ver a Se termina el frío. Eres la calma en la que más confío. Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Porfa, no te bañes cuando salga el sol. Cuando algún error me haga pasar por imprudente. Me hago de bailar. No porfa no te vayas cuando intente hablar yo na na na na de de... Yo de bailar contigo juega no te vayas oh, oh.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 Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 28 grados de temperatura y seguimos disfrutando de la música. Ahora vamos a ver qué significa la felicidad para la cabra mecánica. Mata más gente el tabaco que los aviones. Yo he perdido el miedo a volar. Y enfiendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMV, y una Playstation, tus fotos y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.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 en een adiós en los morros. En desde entonces duurde solo. Finito, acabado, caramba. En los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, beetje, tú a saber dónde te meten. Felicidad, cuando sales sola a bailar. y we los te aparten, maar de hoogte: me quiere. Ik toma er los, kom er niet meer. sin ben niet Ik ben niet ben Ik ben niet Tuig, laat ik mijn corazon sin ti tengo dat ik daar weer. En a veces necesito een doctor. Hier staan we in de farmacia, en zegt u: Felicidad, wat een hondje tienes. Felicidad, mete tué a saber dónde te mete. Felicidad, cuando zal sola a bailar? En je mag dat een probleem. ik Mira, que me tienes? Ik en maak je Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben je hier Ik ben zo blij en toma losse problemen, en zeker niet dat je me keert. En toma losse problemen, en zeker niet Cuando menos lo esperaba erg blij, maar ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje que beetje een beetje nunca beetje een la een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Pour la belle down, pour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 ...con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las nueve y media... ...y vamos a escuchar pues lo que ha lanzado este año... ...la ilicitana Alba Ricci. Kijk <middels> hem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 ...la glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las nueve y media de la mañana... ...tenemos 28,2 grados de temperatura... ...y hoy volvemos a contar con nuestro colaborador... ...el doctor en filosofía y letras... ...y alcalde de esta ciudad durante dos mandatos... ...desde el 87 hasta el 95, Manuel Rodríguez... ...quien nos va a hablar de una reunión internacional... ...que un grupo de profesores desarrolla... ...entre España y Marruecos desde 2013... ...con el objetivo de analizar el estado de la democracia en el mundo, los retrocesos y los avances que se dan en derechos democráticos. Rodríguez fue uno de los ponentes de este Congreso Internacional y su última charla tuvo lugar en 2019 en Nador, Marruecos. La pandemia ha cerrado las puertas a este grupo de profesores, en su mayoría marroquíes y españoles, y por eso hoy en este programa intentamos suplir este cierre pues con... Eh, ...Manuel Rodríguez, con su participación... ...y con su análisis de lo importante que es extender... ...esa idea de vecindad a un lado y otro del mar. Muy buenos días, Manolo. Hola, muy, muy, muy buenos días. Buen día también. Manuel Rodríguez, eh, ¿por qué es importante hablar... ...del estado de la democracia en estos momentos, un 12 de agosto? Bueno, pues un 12 de agosto yo creo que siempre es un buen día, ¿no? Como, como cualquier otro día, claro... Porque y yo creo que es importante hablar sobre el tema de la democracia por muchas razones. Primero, el sistema, digamos, más valorado, ya decía aquello de Churchill, de que es el peor sistema con exclusión de todos los demás, ¿no? Si todos los demás son peores de la democracia. Y, eh, después pero hay que reconocer que en estos momentos, bueno, pues hay una serie de problemas que nosotros tenemos que replantear. Hay amenazas a la democracia en muchos lugares, en muchos lugares, y muchas veces también con nombres totalmente, es decir, con el nombre de de la libertad, lo que se hace es justamente atacar el sistema democrático o minarlo, el sistema democrático. Eh, por otra parte, hay hoy día pues, mucha información, pero poco a, poca reflexión. ¿eh? Es decir, vivimos un mundo en el cual pues, hay una cantidad de noticias, etcétera y después no se analizan, no se ven. Aquí todo el mundo pues, habla y dispara de todo, ¿no? uh -huh. pero al final pues, realmente pues, nos quedamos prácticamente con nada. ¿no? Y yo creo que hay una serie de problemas que había que analizar para que el sistema democrático uh -huh. no solamente se afiance, también uh -huh. para que uh -huh. eh, se revisen muchas uh -huh. cosas: ¿no? uh -huh. ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, claro, pues vamos y a empezar esto, por ahí. Yo creo que es uh -huh. Vamos sí. a empezar por ahí. ¿Qué está ocurriendo al mundo y a nuestra democracia española? Eh, la principal amenaza ha sido precisamente la emergencia de ese populismo barato de esos discursos radicales tanto de derecha como de izquierda Sí, es una es uno de los problemas que hay ¿no? es decir los populismos siempre el, el, el tema es que claro eh, aluden a, y, a y, y, y realmente bueno pues es un planteamiento siempre donde llamaba al pueblo directamente pero pasando por encima de las instituciones, ¿no? Todas las instituciones, pues realmente, eh, pues están ya caducas, etcétera, y generalmente, pero claro, ese es un discurso que ya hemos oído a lo largo de la historia muchas veces, ¿no? Eh, miren, cuando la República Romana, para o sea, hablar, a remontarnos hace dos, dos mil años, ¿no? Más de dos mil años, claro. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que ocurría? pues eh, cuando eh, llega por ejemplo Cayo Julio César y diciendo bueno que es que las instituciones ya no servían que lo que tenía que ser era ir directamente al pueblo, ¿quién interpretaba al pueblo? Él mismo, ¿no? El propio eh, Julio Julio César, ¿no? Pero eso ocurre también en todos los gobiernos autoritarios ¿no? no el pueblo, da, aquí realmente el pueblo directamente no deposita su confianza en el líder, etcétera y es un tema siempre recurrente, al final ...cuando se ataca a las instituciones... ...que las instituciones hay que reformarlas, por supuesto... ¿no? ...yo no digo que las sean... Eh, ...un tema realmente dogmático... ¿no? ...ni mucho menos, las instituciones necesitan... ...reformarse permanentemente... ...pero cuando los populismos pasan por encima de todo eso... ...sean de derechas o sean de izquierdas... ...al final lo que hacen siempre es... ...bueno, la emergencia de un líder... ...que dice, bueno, pues para pensar esto yo... Lo, ...los demás no hace falta que piensen... ...que sigan, ¿no?, el camino que yo trazo... Y eso es el gran, uno de los graves problemas que, tiene, que tienen los populismos en la actualidad. Y, y naturalmente la confrontación a la, a la cual se está llegando. no Y efectivamente yo creo que en España ahora mismo, pues, igual que en muchos, muchos países, no solamente en España, uh -huh. tenemos problemas con estos, con estos populismos. Claro. Bueno, y... ...utilizan precisamente al inmigrante... esto ...el uso que hacen del inmigrante, de los refugiados... ...también es un drama lo que estamos viviendo... ...hay mucha xenofobia, hay mucho odio hacia el extranjero... ...porque parece que va aparejado con todo lo malo... ...con los delitos, con que te roban el, el pan... ...con que te roban las ayudas públicas... ...ese discurso de los vecinos... ...que sí. ven al extranjero como al enemigo... que está... ...también ocurriendo, porque están fracasando las políticas de convivencia, de inserción... ...¿qué está ocurriendo, Manolo? Bueno, yo creo que es un, un, uno de los problemas graves que tenemos... ...porque hay que tener en cuenta una cosa... ...primero, eh, eh, cuando estamos hablando de la globalización... ...y hoy es un mundo global, aunque parece que la pandemia está cerrando un poco este mundo... ...pero resulta que en ese mundo global parece que es global... ...para que puedan intercambiarse las mercancías, el dinero... no el dinero circula de una manera increíble de unos lugares a otros, muchas veces sin pagar impuestos, etc. Bueno, pero sin embargo, para las personas parece que no es tan global. Se les ponen muchas reticencias y muchos problemas. Lo segundo, hay que tener en cuenta una cuestión. Tenemos que plantearnos seriamente que si vivimos en un mundo global, naturalmente las leyes tienen que adaptarse justa a, esta, a esta situación. No puede ser que, por ejemplo... ...los eh, inmigrantes que hay en España... ...y que están residiendo en España... ...resulta que no tengan todos los mismos derechos... ...que tienen los españoles cuando están contribuyendo... ...miren, ayer había una noticia... ...en el periódico de información de Alicante... ...el 13% de los... Eh, de, de, los eh, ...de la gente que está cotizando... ...en la provincia de Alicante... ...a la seguridad, a la seguridad social... ...son precisamente inmigrantes... ...los inmigrantes que están trabajando... No creo que haya más de un 13% de la población, o 14, por ejemplo, ¿no? Que esté aquí, y de los cuales el 13% están trabajando y están cotizando. Por tanto, tienen que tener los derechos de ciudadanía, y eso hay que replantearlo en todo el mundo, en España y en todas partes, porque hay también países que son riquísimos, por ejemplo, los países del Golfo, en los cuales a los inmigrantes se les trata de una manera, bueno, en España, para España al lado de eso es una maravilla, ¿no? Hay que ver cómo se está allí a muchos inmigrantes filipinos que están trabajando allí. Filipinos Digo filipinos porque hay muchos mm. filipinos ahí trabajando en estos países del Golfo. Y generalmente, bueno, pues eh, realmente es un tema que hay que plantearse muy seriamente. España, además, tiene la obligación de llevar la bandera en esto. ¿Por qué? Porque históricamente en España se creó algo tan importante ya en los siglos XVI y XVII, como fue el derecho internacional de gente. Es algo que la gente, eh, vamos, incluso muchos estudiosos españoles, gente que está en la universidad, desconoce. Una gran aportación de España a la cultura del mundo, del mundo moderno, refiero ya a partir del Renacimiento, fue el derecho internacional. En la gente, que la gente tenía derecho a emigrar a todas partes, que la gente tenía que ser reconocida porque era persona, eh, no ya porque vivías en un lugar o vivías en otro. Y eso fue la gran aportación de los españoles del padre suárez del padre victoria de aquella gran gente no y españa tiene que llevar la bandera de esa de esta digamos de esta postura no totalmente totalmente y eh, luego qué, qué lejos parte, qué, qué lejos oyéndote qué lejos queda ese ese calor de la hospitalidad eh, lo hemos lo hemos perdido por completo efectivamente mire, es que además hay un discurso que es totalmente absurdo y contradictorio no eh, hay partidos políticos, sobre todo partidos en este caso de la extrema derecha, en los cuales siempre hablan de dos cosas, ¿no? Una, la defensa de la civilización para que no entre gente, ¿no? La civilización y eh, además lo, lo, lo, lo acotan con la idea de la civilización cristiana. ¿eh? Bueno, pues mire usted, las dos cosas son falsas. Primero, la civilización es una contradicción el hecho de que para defender la civilización tengamos que poner fronteras a los otros. ¿Por qué? Pues porque resulta que la civilización es el reconocimiento de los otros. Es decir, la hospitalidad es el principio de la civilización. Y eso lo tenemos en todas las grandes culturas. ¿Eh? Si uno ve el Antiguo Testamento, lo, lo, lo que significa, me refiero, no, no ya en el mundo de la carencia, que por supuesto, sino en el mundo de lo que es la cultura, lo que significó eh, este libro en la cultura occidente. Es clarísimo el reconocimiento del otro la hospitalidad como principio de la civilización. No puede haber civilización si no hay hospitalidad, ¿no? En absoluto. Y lo segundo, eso Miguel Hernández tiene un poema que se llama El hombre a fecha, que al final del poema es clarísimo, dice cuando la persona se refugia por el miedo al otro, en una cueva, al final lo que hace es defender el pan con garras y dientes. Y al final Los, las, las uñas se le convierten en garras y los dientes en colmillos, ¿no? Hmm. Es decir, y eso es lo que lo que suele ocurrir, ¿no? Es decir que eh, bueno, no seamos piedras, tenemos que salir de esta cueva. Claro, no, no, no. hay que salir de esa situación. Y lo segundo, cuando hablan incluso estos partidos de derecho cuando de la civilización cristiana, pero bueno, de qué cristianismo están hablando si precisamente una de las máximas del cristianismo es aquello. Primero, el cristianismo viene del judaísmo y los sí. judíos siempre que en, la, la, en la, una, la oración que rezaban todos los días, y que, que rezan todos los días, hay, una, hay una, una plegaria que dice, acuérdate siempre de que tú fuiste extranjero en Egipto y tienes que tratar como propio a los extranjeros que vienen de fuera. Y, eh, y en el propio Evangelio hay una cuestión bien clara. o sea eh, la, Entre las máximas del Evangelio es, era extranjero y me acogisteis. Por tanto, estos partidos políticos que se están basando en la civilización y en el cristianismo están diciendo dos mentiras increíbles, ¿no? Mm. Entonces, todo esto hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo porque si no, realmente, bueno, ya sabemos en la historia las tragedias que, a, que conduce Esta, ...esta situación de xenofobia. Y otro de los problemas, de otra de las amenazas muy graves... ...que hemos visto en los últimos años a la democracia... ...al menos de este país, y creo que ocurre sí. lo mismo en otro... ...son los poderosos corruptos, la corrupción que ha llevado... ...a la desafección a la política, y esto Efecti es un peligro... Efect ...porque sin políticos no podemos tener democracia. Efectivamente, primero, bueno, a, a yo, mire... En, empezando por el final lo que dices, o sea, eh, cuando se está hablando, se habla mucho en contra de los políticos evidentemente que hay que criticarles lo que hace el mal, claro. pero no se puede decir que no hacen falta los políticos, porque eso es absurdo, si no hay ah. política eh, claro, nos ponemos todos en manos, en manos privadas claro. la política es lo público ¿eh? sí. la política es lo público, entonces a mí me hace mucha gracia, bueno, pues, nada de alguna manera no, no, aquí de política no hablamos entonces ¿de qué hablamos? De, de cotillero, porque si yo no hablo de lo que interesa en lo público, pues tengo que hablar tengo que estar cotilleando, ¿no? Bueno, pues eh, me parecen estas posturas absurdas. Entonces yo creo que hay que revalorizar la vida política. Claro, ¿qué pasa? Que efectivamente hay corrupción eh, muchos elementos que son corruptos, no todos evidentemente, ¿no? Pero hay muchos elementos corruptos que eso lo que hacen es justamente desprestigiar sí. a la democracia. Y hay una cosa que yo sí que quiero apuntar. A veces pensamos que la corrupción es eh, simplemente, bueno, pues echar mano a la caja y llevarse dinero, ¿no? no es esto, pero ¿no? hay una Pero hay una, un elemento de corrupción uh -huh. que yo creo que es muy importante y es el hecho de la capacidad que tiene la gente para desempeñar un cargo. Sí. Y pongo un, un, un caso concreto para que nadie... Eh, Miren, hay de, en, los, en la crisis de bancaria que hubo en España, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, hubo, por ejemplo, eh, casos tan flagrantes, ¿no?, por ejemplo, de aquellas tarjetas Black, en las cuales, las cuales unos dirigentes de, de, del banco pues se gastaron 15 millones de euros en gastos realmente absurdos, o sea, en gastos que tenían que ser en todo caso para representación y que irán para ellos mismos. Eso era una obscenidad y más viviendo un país en una situación de crisis. Y eso es verdad, y eso es corrupción, pero... Hay otra parte de corrupción también. Uh -huh. eso fueron 15 millones de euros, ¿no? Pues, sí, sí. Digo las cifras que dice la prensa, yo uh -huh. tampoco la propongo. En fin. sí, bueno. Pero es que esta, esta entidad bancaria, por, el, por, la mala gestión, por la mala gestión, resulta que se perdieron, o sea, el Estado tuvo que poner mil millones de euros. Por tanto, los gestores que no hacen, no hacen su función, y un porque sean ineptos, porque son unos corruptos o porque están puestos, porque son amiguetes, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Y lo siento mucho decirlo también en la administración del Estado, que, eh, bueno, pues son una serie de asesores, no sé qué. El otro día estuve leyendo, ¿no? Que hay un tercio de asesores que no tienen más Que eh, el graduado escolar si lo tiene. Bueno, ¿no? un ejemplo claro lo tenemos en las puertas giratorias. La política es, está es, gobernando es, pues, para sí, los poderosos, Manuel Rodríguez. Está gobernando para ellos y no para el resto de ciudadanos. Es lo que estamos viendo. Esa, esto Pero es, ¿cómo se combate esto? Eh, denunciándolo bueno, pues es, es, día a día, diciendo, políticos, bajar, eh, no eh, gobernar para nosotros, no para claro, quienes oh, eh, son los no, poderosos. No, no, por supuesto. Hay que, hay que, hay que plantear el tema, digamos, insistiendo etcétera, pero además insistiendo y además insistiendo a todas partes cuando estamos hablando de estos temas eh, digamos de la de, de, de, de, de la selección de la gente de la que estén la gente preparada en cada lugar para lo que tenga que hacer ¿no? para lo que tenga que hacer realmente eso está ocurriendo no solamente en, en la vida política, sino también ocurre en la vida social. Yo le he puesto el tema bancario. No, no pero Como hay cuanto... más, hay más. <risas> hay más, claro. Las compañías eléctricas, claro. por ejemplo. Eh... Claro, pues eh, hay, hay, es decir, yo creo que eh, realmente es un tema que tenemos que plantearnos muy en serio. No puede ser, o gente, por ejemplo, que está en una institución, ¿no?, y se ha puesto por, por amiguismo y tal, y dice, bueno, pues ¿dónde está el prestigio de esta gente, no?, claro. de no es que esta esta entidad es para gente prestigiosa, y ver los currículos de la gente, de por no, ¿qué prestigio usted en, eso, en esta situación, no?, determinada, ¿no?, eh, en fin, y eso pasa a, a todos los niveles. Tenemos que ir, eh, digamos, a buscar la excelencia en las cosas, y ahí hay una cuestión que la política la política puede ser muy importante como pedagogía ¿eh? como pedagogía, y es el hecho de que hay que preocupa, pre preocuparse muy claramente cómo se hace la selección de cargos dentro de la vida política, porque bueno, claro, muchas veces lo que ocurre es que la selección de cargos, ¿qué pasa? pues, pues mira, el que, sigue, el que es más sibuana, ¿no? ese es el que sube, y el que no, pues va a la calle me explico creo ¿eh? que lo digo bien claramente Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la gente más preparada es la más física, la gente más preparada es la que realmente suele decir las cosas, ¿no? Y realmente, claro, lo que interesa a mucha gente es que no, si uno es un poco mediocre y está en un puesto clave, lo que, en vez de buscar a la gente que, que realmente pues, le pueda ayudar y que sean gente preparada, lo que hace es buscar a gente más mediocre todavía para que no le hagan sombra. ¿eh? Y al final, bueno, pues tenemos muchas veces lo que tenemos. Y eso es un tema que la selección de los cargos dentro de los partidos políticos hay que plantearlo muy claramente. ¿De qué manera se hace? ¿Pero cómo están los partidos políticos, Manolo? Eso también lo habréis analizado. ¿Cómo están los bueno, partidos claro, políticos yo... en estos momentos? Es porque parece que se selecciona tú, tú y tú. Y, y poco más. Bueno, pues ahí, ahí voy, claro. y lo acabo, lo acabo de decir. O sea, que yo creo que hay que replantearse muy seriamente el cómo se hace la selección de, de cargos. ¿no? Entonces, realmente, pues... Eh, hay que buscar a las personas que sean más apropiadas, ¿no? Y más apropiadas no es el que dice, sí, buana, ¿eh? Uh -huh. como, ocurre, como ocurre muchas veces, ¿no? Sino la persona que esté más preparada y además, realmente hay que valorar el sentido, a mí me hace muy, bueno, muchas gracias un decir, ¿no? Pero dice, no, es que Hay que ser leales, pero es que la lealtad Vamos supone ver, el que decir las cosas como son. Claro, ¿eh? y esto duele mucho porque su partido. Claro. ¿Es que usted sigue siendo del Partido Socialista, ¿tiene todavía el carnet de, de partido? Sí, sí, lo tengo ah, y pago las cuota. Sí. Y paga lo que cuota. no sé si todo el mundo hace. <risa> si yo ahora le propongo, cogemos los currículums de todos los concejales que están gobernando con competencias, ¿usted eh, ¿qué, qué diría? Bueno, yo la verdad es que los currículums de aquí no los he leído. ¿eh? No, no, no, no me... eh, ya, pero eh, en, tenemos que empezar por lo local también, ¿es verdad? Sí, pero, sí, pero si usted me dice, eh, no, no, hay que empezar por lo local, por supuesto. Mira, lo local es muy importante porque claro. es el lugar donde la gente, primero, la, lo local a mí me parece clave por muchas, por muchas razones. Fíjese, por poner un caso concreto, el, el, el sistema de planteamiento de cercanía con la gente. Eh, lo local tiene que se ocupa de cosas muy concretas. Y es que la política es eso. Y cuando la política se aleja de lo concreto, eh, de las necesidades, pues es lo que está ocurriendo muchas veces. Que oímos discursos en el Parlamento, o discursos por ahí, que son auténticas tonterías. ¿no? A mí, por ejemplo, que me diga un eh, eh. señor, eh, de eh, fin del partido tal, ¿no? Esos discursos que... alejados de lo local, de lo concreto, de la cercanía, ¿los escuchan en los plenos municipales? ¿Sigue los plenos municipales, Manuel Rodríguez? No, yo normalmente, mire, yo por sistema, eh, aquí en Elche, no me suelo meter mucho, ni mucho ni poco en las cuestiones... Hombre, me, me interesa naturalmente lo que pasa en la ciudad pero no me gusta, yo cuando, cuando salgo de un sitio no me gusta que me vean mucho por allí, ¿no? Porque eh, ya sé cómo es también, en fin, pues primero porque no me gusta, y lo segundo, porque yo siempre pienso, digo, la gente pensará que como yo no estoy ahí, pues por eso critico, ¿no? Pues no, y normalmente ahí no, no, suelo, no suelo meterme en los, en los, en los temas, eh, digamos, en eh, fin, si hay alguna cosa que me parece mal y tal, pues, pues lo digo, ¿no? Pero vamos, no suelo no solo, no solo está busmeando, ¿no? Ya, que, por ahí, alguno ya. que estaba en la política aquí cuando yo estaba, sí que se pasaba el tiempo husmeando, ¿no? Pero vamos a mí eso no me gusta, <risa> sinceramente. Yo pienso que cuando uno ha salido, pues tiene que, que fin, saber salir y estar al margen no despreocuparse de la política, yo creo que no, no me despreocupo, ¿no? escribiendo y interesándome, estando en coloquios, aportando ideas, ¿no? Eh, claro. pero, pero, pero meterme en, en, el, en el fango así uh -huh. tal del día a día. ¿no? Pues eh, usted dice que trabaja precisamente para preservar eh, los valores democráticos o la calidad democrática. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con las conclusiones y las propuestas que salen de esos congresos internacionales? Bueno, pues lo que hacemos es eh, lo que hacemos y eh, lo que podemos hacer. ¿no? Divulgarlos, eh, es decir, ¿no? Eh, eh, publicarlos. Y eh, nosotros, eh, en este caso, hemos publicado un libro que además. Ha sido una buena editorial, la que se ha puesto en contacto con nosotros, que es la Dickinson, una editorial muy prestigiosa, y bueno, y que está, se están vendiendo los libros y tal. Y a mí me parece, bueno, pues eso es la primera labor que tenemos que hacer, analizar, estudiar, y luego cada uno, en el ámbito que pueda, en el ámbito que pueda, pues realmente difundir todas esas, esas propuestas, esos planteamientos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio de eso, ¿no? Es decir, difundir ese tipo de, ...este tipo de planteamientos... ...y la necesidad de la propia regeneración democrática... ...y por otra parte yo quiero poner en valor... ...que nosotros que nos estamos reuniendo... ...somos un grupo de, de, de gente que... O sea, ...hay profesores, escritores y tal... Eh, ...de varios sitios... Eh, ...pero fundamentalmente de Marruecos y España... ¿no? Uh -huh. ...y hay también algún eminente... Eh, ...esto investigador italiano... Pero, ...por ejemplo Ricardo Campa... ¿no? ...que es un, un filósofo importante de Italia... ¿no? ...que también está con nosotros y tal... Bueno, pues nos reunimos, hacemos aportaciones, planteamos la, las cosas. Y, y, y yo quiero poner en valor una cuestión. Esta la administración prácticamente no le cuesta nada, porque a mí ni me pagan por eso. Eh, tampoco es que me cueste mucho, porque, por ejemplo, cuando vamos a Nador, pues ya procuran allí, nos quedamos en casa de unos y de otros y tal y cual, y total por 37 euros que te vale el viaje en, en barco, vamos, en, en ferry, ¿no? Uh -huh. eh, para ir a Nador, pues bueno, pues en fin. Pero quiero decir que realmente no estamos haciendo ningún coste y tal. Y yo creo que, que la administración tenía que. Yo veo muchas veces que, que hay muchas historias por ahí y uh -huh. mucho chiringuito que cuestan dinero y bueno, ¿y esta gente qué hace? Y nosotros estamos haciendo, yo creo que una labor que además no cuesta nada, prácticamente nada, no nada. En todo uh -huh. caso, si vamos al Ayuntamiento de Nador o, o en Madrid a la Casa de Asturias, que hemos dicho, oye, pues mira. Eh, la comida ese día, en fin, a ver si la ponéis vosotros para que la gente. Ya, pero bueno, estamos hablando de forma de eso. altruista, no le pagan por eso. Claro, y, y, pero es que además es eficiente porque además estamos publicando cosas, ¿no? Uh -huh. Y estamos haciendo cosas. ¿no? Lo importante y es que les hagan que caso. Eso. Lo importante es que les hagan caso y comiencen, pues, y comiencen bueno, los políticos pues, a, a gobernar, a. ...y sobre todo a garantizar una selección de, los, de nuestros representantes... Yo, con, yo creo que eso ...con mayor acierto, con mayor acierto. Yo, yo creo que eso es muy importante, el hecho de que se ponga el, el foco... ...en la selección de los mejores para la vida política... ...los mejores, de los que pueda haber, evidentemente. Claro, ¿no? porque hasta ahora sí, parece que... Que, que se seleccionan a aquellos que tienen interés... ...solo en su bolsillo, parece. Que bueno, es no, yo creo... Yo creo que no todos, ¿no? Que no todos, pero bueno, sí hay bueno. gente que es su interés. Y sobre todo, pues también que hay mucha gente que realmente, eh, bueno, dice, bueno, yo, en eh, fin, sí, realmente no hago otra cosa y voy a ver si le dedico a la política y a ver ahí qué saco, ¿no? Y, en fin, yo creo que ese tipo de cosas hay que hay que, en fin, que plantearlas muy claramente. Pues eso empiezan desde los propios partidos, porque de momento no hay listas abiertas. Eh, los partidos eh, son los que tienen que seleccionar a los mejores. Y... Hay, que, hay que plantear el tema en los propios partidos. Pueden ser listas abiertas o puede ser también dentro de los propios partidos tiene que haber un control y un estudio muy, muy serio del tema. ¿eh? Y hay incluso, hay incluso cosas que se han perdido, que se han perdido, que eran muy elementales, si se quiere. Pero yo creo que, que en fin, que realmente, pues, pues podía, pues, pues funcionaba, ¿no? Yo creo que eso y hay cosas que realmente, si echamos una pensada, uh -huh. realmente yo creo que podríamos rescatar cosas que no cuestan dinero, que son fáciles de hacer y realmente eh pues se puede ayudar con ello a digamos regenerar el sistema democrático. Pues muchísimas gracias Manuel Rodríguez, eh, volveremos después de las vacaciones en septiembre con más asuntos, pues muy bien, hay mucho nada, de que hablar, encantado. y estas fiestas no hemos podido hablar del misterio, lástima, pero lo bueno, pues ya... tendremos en octubre, seguro que en octubre vale. podemos tener quizá representaciones, ya veremos, ojalá, ojalá, ojalá <risa> <risa> la madre de vos <risa> a milagre, Así eso esperemos, <risa> bueno, hasta luego, hasta luego y buenas vacaciones. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca. El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroen C4 de Kilómetro Cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroen Grupo Marcos.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 ...con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las diez de la mañana... ...damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Teleelch... este programa La Glorita comenzó... ...con el repaso de las noticias... ...donde eh, estamos viviendo una ola de calor extremo... ...y donde también eh, vivimos ayer... ...algo insólito o poco frecuente... ...en nuestro litoral... ...y es esa mm, subida de la marea repentida, repentina... ...que se produjo en Santa Pola... ...y que provocó inundaciones en algunos tramos urbanos de esta localidad y daños en algunos pesqueros que fueron a la deriva y hemos estado hablando en esta primera hora del programa la bolita también sobre pues la calidad de la democracia reflexionando con el alcalde el exalcalde Manuel Rodríguez doctor en filosofía y letras y ahora en esta segunda parte del programa pues tenemos sentado a nuestro compañero Vicente Bordonado en los estudios de Televisión Radio Marca porque como hemos dicho el tiempo se ha vuelto loco y se están produciendo fenómenos que no veíamos y hay un informe de hace unos días que ha puesto en jaque pues creo que a la agricultura y al turismo en este país y que nos ha puesto los pelos de punta porque hay un informe científico sobre el cambio climático que nos hace ver que esto la vida que llevamos no, no nos la cambia la pandemia, nos la va a cambiar el cambio climático. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Ros. Bien, vamos a hablar de este informe científico, pero antes de lo inmediato. La gente quiere saber, primera pregunta, ¿la ola de calor hasta cuándo? Hasta el lunes. Bien. <risa> Segunda pregunta, ¿se repetirá otra vez ese pequeño tsunami que tuvimos ayer en Santa Pola y que no se produjo en Arenales, ni en la Marina, en Elche, pero sí en otros puntos. De... Podría producirse porque el origen de él ha sido la masa de aire tropical continental, que de hecho nos va a acompañar hasta el lunes, y entonces con ese cambio brusco de presión atmosférica podría producirse. Es raro, pero podría producirse. Esto es más común en la zona de Baleares. Vale, esto viene provocado por la forma en que se está calentando el mar Mediterráneo, porque hay un hecho. ¿El mar Mediterráneo está más caliente que años anteriores? Sí, lógicamente el mar Mediterráneo está mucho más caliente en la media en general. En este verano todavía no, porque a fecha de hoy la temperatura marina frente a nuestras costas se sitúa en torno a los 27 grados. Debería estar ya rozando los 29 grados. Sí que es cierto que durante los últimos próximos días, con la presencia del aire cálido en altura, va a subir a los 29-30 grados, que es la media que estamos alcanzando durante los últimos años. Tenemos un mar mediterráneo tropicalizado, un mar mediterráneo que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y esto, pues bueno, origina estos episodios de subidas y bajadas repentinas de la marea. Vale, eh, esas, esos episodios no son insólitos, aquí sí. Porque Aquí nunca lo habíamos varos. vivido pero llevan eh, eh, eh, la nomenclatura de risaga, ¿no? Risaga una... o meteosunami, y entonces al pero final. Pero la risaga es un término mallorquín. Efectivamente. Valencia, un... O sea que allí están acostumbrados o allí lo han vivido. Allí lo, vi lo viven de forma más habitual. Aquí el último se produjo en verano de 2017 en Santa Pola, ¿Ah? pero fue de muy pequeña escala. Prácticamente ah. no se notó, no fue tan exagerado como el que ocurrió hace. Pocas horas. Vale, entonces eh, dices que vamos a volver otra vez a, a vivir esa repentina subida de la marea. Se podría, eh, se podría. Y pero podemos es... No, pero se puede predecir minutos antes porque cuando sube la marea, ¿qué, qué pasa? ¿El mar se retira? ¿Hay vendaval? ¿Qué, qué, qué tiene que producirse para a, hacernos ver? Que, que, ...que la marea va a subir... ...bueno, es difícil de predecir... ...pero, pero bueno, se puede ver en ese sentido algo... Eh, ...a partir de la experiencia de las Baleares... ...y a partir del testimonio... ...de pescadores de Santa Pola... ...bueno, lo que ocurrió básicamente... ...es que eh, durante pocos minutos... ...el nivel del agua... ...bajó, con, bajó, bajó... ¿Ah, sí? bajó, primero bajó... ...y después, minutos después... ...comenzó a subir... ...pero con tal fuerza que subiría entre, de la cota habitual entre un metro o más de un metro de altura, en ese sentido, saliéndose lo que es el, el agua en el paseo marítimo y en calles adyacentes. Eh, los pescadores tenían la sensación, los que estaban a esas horas, en torno a las 3.42 de la madrugada, tenían la sensación de que los barcos iban a acabar arriba del puerto, en claro. ese sentido. Y de hecho uno de los barcos, la parte de la proa, eh, bueno, eh, un, bastante deteriorada en ese sentido. entonces Es una situación un poco, un poco complicada, un poco complicada y un poco, mmm, bueno, la suerte es que ocurrió de noche. Claro. Y en toque de queda. Efectivamente, <risa> esa es la suerte. Si esto ocurre a las 12 del mediodía, Con todos los bañistas en la playa, toda la actividad en el puerto, de la gente que está en las tabarqueras y todo, eh, pues hubiera sido un caos porque, porque bueno, la gente se hubiera alarmado, hubiera corrido, estampidas, claro, y, y bueno, claro, claro. Oh. Eh, eh, por eso te pregunto, Vicente, eh, esto fue casualidad que ocurriera por la noche o estas repentinas subidas de marea, la risaga. Siempre ocurre por la noche. Bueno, no tiene por qué, podría no. ocurrir por el día también. Y entonces al final, al final es un hecho meteorológico, no es un hecho geológico, no ha vale. habido ningún seísmo en alta mar ni nada para producir un clásico tsunami. Pero bueno, es, es un, un fenómeno atmosférico que ocurre muy de rara vez en nuestra, en nuestra costa. Bien, ¿qué nos dice ese informe científico que nos ha puesto los pelos de punta sobre el cambio climático. ¿Qué nos está diciendo ese, ese informe que se ha publicado en todos los medios de comunicación? Efectivamente, es la noticia de la semana, se publicó el lunes pasado es el sexto informe de la ONU, de los científicos que se encargan de analizar la situación del cambio climático, concretamente han participado 234 científicos de 66 países y esta sería una primera parte porque vendrá una segunda parte en febrero y una tercera parte en marzo. Esta primera parte está enfocada sobre todo al aspecto más climático al aspecto más físico de la atmósfera y, lo, y la conclusión contundente es que es inequívoco que la actividad humana es la responsable de todo el calentamiento global tanto de la atmósfera, de los océanos como de la superficie terrestre la actividad humana, esto en otros informes no se decía eh, de forma tan abrupta, ahora sí que se está indicando la actividad humana y sobre todo Hay que hacer un pequeño matiz que es sobre todo la actividad de las grandes multinacionales y el interés económico que hay en este planeta porque bueno, se está eh, vertiendo gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, se está consumiendo, se está quemando mucho combustible fósil a costa de unos intereses económicos muy importantes. Vale, pues ahí es la necesidad de tener políticos que no gobiernen para esos poderosos, sino para lo que se nos viene encima. Vale, bien, ¿qué políticas son las que pueden frenar eh, las consecuencias del cambio climático? ¿Qué políticas, Vicente? Bueno, tienen que ser políticas a escala global. Sí, por supuesto. Hay que actuar desde ya, hay que actuar desde ya porque hay... Hay cuestiones que ya son irreversibles, por ejemplo, el tema del de deshielo en, en los polos, el deshielo en Groenlandia, es algo irreversible durante los próximos cientos de años, se va a seguir produciendo o incluso miles de años se va a seguir produciendo y el aumento de CO2 pues, es el, el, digamos, el responsable de todo este, de este calentamiento global. Ahora mismo ya tenemos una temperatura en torno a 1,1 Más, se ha recalentado desde la era eh, preindustrial, desde 1850-1900, se ha recalentado el planeta en su conjunto 1,1 grados. El objetivo era no llegar hasta 1,5. Este objetivo, eh, bueno, pues se ha pulverizado porque realmente se va a llegar, en vez de llegar en la década de los 40, llegaremos en la próxima década de los años 30. Por lo tanto, las previsiones de los científicos de hace tres años no solamente se van a cumplir, sino que se están adelantando. Y tenemos muchos fenómenos que se están produciendo y que esto, la forma de atajarlo, es precisamente aplicar unas políticas de reducción de las emisiones de CO2, de otros gases de efecto invernadero, de metano, pero tienen que ser muy drásticas. Y sobre todo, algo de lo que no se habla mucho es la recuperación de la biodiversidad. Hay que tener en cuenta que en las últimas décadas hemos vivido mmm, por, en, por encima de nuestras posibilidades, consumiendo gran cantidad de recursos sin tener, en cuenta, sin tener en cuenta que vivimos en un planeta limitado. Nuestro modo de vida va a tener que cambiar. Nuestro modo de consumir, nuestro modo de producir, nuestro modo de movernos va a tener que cambiar desde ya, los políticos ahora mismo eh, tienen una tesitura muy gorda, porque bueno por un lado tienen la presión de las grandes multinacionales, por otro lado tienen la presión de sus votantes porque los votantes, están dispuestos los votantes a cambiar el modo de vida, a hacer sacrificios por la salud del planeta porque esto que se nos avecina es, es muy gordo es muy gordo lo que puede ocurrir los niños que están naciendo ahora eh, en 2100 tendrán 79, 80 años. Ellos lo van a pasar muy mal. Los niños que están naciendo hoy. Pero es así. Si no, pero si no cambiamos, vamos a ver, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué, ¿Qué noticias son las que vas a estar dando a partir de ya? De bueno. 2000, aparte del pequeño tsunami de Santa Pola o esta ola de calor africano, ¿no? que no se está llegando. Normalmente siempre hemos tenido olas de calor en sí, verano. Sí, efectivamente, vamos a ver. La región climática del sureste ibérico siempre se ha caracterizado por periodos de sequía, olas claro. de calor, episodios de intenso calor, precipitaciones torrenciales... ¿Qué está ocurriendo? Esto, con cada fracción de grado, con cada décima de grado que va subiendo la temperatura media del planeta, esto se está agravando. Este verano ya lo hemos visto, vamos a ver. Y... Cuando yo hago los pronósticos del tiempo, uh -huh. yo lo primero que veo es lo que ocurre a 9.000 metros de altitud. Y a 9.000 metros de altitud, en todo el hemisferio norte, tenemos eh, la corriente en chorro, el jet stream, que es lo que domina todo el sistema climático del hemisferio norte. Uh -huh. La corriente en chorro este verano está meandrizando mucho, presenta ondulaciones. Se está deteniendo la velocidad se está reduciendo drásticamente. Cuando se reduce la velocidad, presenta ondulaciones. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues que en el mes de julio teníamos muchas vaguadas. Llegaba una vaguada, teníamos situación de poniente, se disparaban un día las temperaturas, al siguiente día bajaban. Hemos tenido cambios bruscos de tiempo durante el mes de julio. Hemos tenido un tiempo muy parecido A septiembre o octubre, incluso un tiempo casi otoñal, la circulación general del oeste estaba circulando esa corriente en chorro a latitudes muy bajas, muy cerca de la península. Eso no es habitual en verano. Las inundaciones en Centroeuropa, que han azotado sobre mm -hmm. todo a Bélgica y a la parte oeste de Alemania, son consecuencia del cambio climático. Pero los grandes daños también son consecuencia, que eso hay que decirlo, de la mala ordenación del territorio. Una llanura, aluvial, zona inundable, construida. ¿eh? Aquí en Elche tenemos muchas. Aquí en Elche tenemos muchas, en la Vega Baja tenemos muchas. Y inundaciones van a haber muchas más. Efectivamente, vamos a ver. Las, eh, todos los fenómenos atmosféricos, poco a poco, conforme va subiendo la temperatura media del planeta, se van a intensificar y van a ocurrir con mayor frecuencia. Es decir, aquí... En Elche, que es lo que nos interesa uh -huh. conocer, conocer perfectamente Vamos a tener con mayor frecuencia olas de calor Los veranos van a ser cada vez más insoportables Las noches van a ser tropicales o ecuatoriales De hecho, en las últimas tres décadas hemos pasado de tener 20 noches tropicales Tres, décadas, cuatro décadas, 20 noches tropicales al año A tener 70 noches tropicales al año Noches tropicales son aquellas que no baja la temperatura a los 20 grados y ecuatoriales cuando no baja de los 25 grados. Esta noche pasada la mínima se ha alcanzado en torno a las 7 y media de la mañana, 26,2 grados, pero durante buena parte de la noche la temperatura no bajaba de los 27 grados. Por lo tanto, las olas de calor se van a intensificar más frecuentes y más intensificadas. ¿Estamos preparados en Elche para soportar las olas de calor? No, al igual que en muchas ciudades, no estamos preparados para soportar las olas de calor. Un ejemplo, Barcelona tiene 162 refugios climáticos habilitados para las olas de calor. Igual que en el centro de Estados Unidos. En el centro de Estados Unidos hay refugios climáticos. En Elche no tenemos refugios climáticos para episodios de altas temperaturas o olas de calor. Esto habría que tenerlo en cuenta. Un efecto importante de las ciudades a nivel general es el efecto de isla de calor urbano. Los materiales de la ciudad se recalientan. La geometría de los edificios no están preparadas las ciudades para esa subida de las temperaturas y las olas de calor. El suelo, el asfalto, puede alcanzar temperaturas de hasta 60 grados. Esos materiales, igual que se recalientan durante... ...el día, por la noche van desprendiendo calor... ...genera efecto isla de calor... ...y lo que tenemos es... ...entre el hormigón y el asfalto... ...tenemos un calefactor aquí en la ciudad... ...junto con los aparatos de aire acondicionado... ...que al exterior están vertiendo calor... ...los motores en marcha... ...necesitamos más superficie arbolada... ...en nuestra ciudad... ...y en todas las ciudades... ...cuando hablo del che, ...pero es que yeah. también ocurre... ...no es que nosotros somos yeah. los únicos... ...lógicamente, más superficie arbolada porque la superficie arbolada está comprobado que reduce la temperatura y hace que tengamos una ciudad más confortable en ese sentido. Por lo tanto, hay que traer la naturaleza a este entorno antropizado y urbanizado de la ciudad. Es una situación en la que bueno, habrá que poner toda la carne en el asador en ese sentido para, de alguna manera, por un lado hay que luchar para mmm, reducir o intentar frenar el avance de ese calentamiento global y estabilizar el clima. Y por otro, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas que ya están aquí y que todo ser humano no va a escapar de ellas. Y claro. la ciudad de Elche, en cuanto al tema del calor, es fundamental esas cuestiones que estamos señalando. ¿Qué más cuestiones le afectan a la ciudad de Elche? La agricultura. Bueno, la agricultura, desplazamientos de cultivos, vamos a ver. Ya se están cultivando en Elche cultivos tropicales, aguacates se están claro. cultivando ya en Elche. Entonces va a haber un desplazamiento. El tema agua en la, en la agricultura es fundamental. ¿Qué queremos? ¿Una zona sin cultivar, sin vegetación, que no sea un sumidero de CO2? ¿O queremos todo cultivado... Y al mismo tiempo va a contrarrestar el dióxido de carbono. Es igual que el palmeral. El palmeral de Elche es un extraordinario sumidero de CO2. Pero habría que recuperar también el cultivo en el interior de las parcelas. No tener las palmeras y tener todo un desierto. Sino que hay que mimar el palmeral de Elche porque para combatir el cambio climático el palmeral de Elche... Es estratégico, no solamente como elemento patrimonial por la UNESCO, sino para combatir el cambio climático. Y la agricultura va a sufrir esos cambios en cuanto a temperaturas. Vamos a tener el cambio en el campo del Che, temperaturas no tan bajas en invierno, y esto va a permitir cultivar esos cultivos tropicales. Y algún que otro cultivo que aquí se cultivaba, finalmente no se va a poder cultivar. Entonces todo está cambiando en ese sentido, y siempre teniendo en cuenta que tengamos disponibilidad de agua. Efectivamente, el agua es un gran problema porque, claro, eh, los recursos son limitados. ¿Nuestros ríos hasta cuándo van a poder soportar? Claro, lógicamente los recursos son limitados y entonces, bueno, eh, la cultura del agua en Elche es milenaria, siempre se ha estado luchando por el agua. El sistema de oasis del palmeral de Elche precisamente es un sistema para optimizar al máximo la poca agua del río Rambla-Binalopó y, Desde este territorio, desde el sureste ibérico y en concreto desde Elche, siempre se ha estado luchando por el agua. Y sí que es cierto que, por un lado, las precipitaciones en general en el sureste ibérico, frente al Mediterráneo, pueden disminuir. Pero, por el otro lado, las precipitaciones torrenciales van a aumentar. Van a aumentar considerablemente. Va a llover mucha cantidad en poco tiempo. Esto, por un lado, va a ocasionar inundaciones, y por otro, vamos a tener un agua que, si no tenemos infraestructuras para recogerla, la vamos a perder. Y ya estamos tardando, porque esto siempre, siempre ha sido un lugar de inundaciones. Efectivamente. Es que tenemos, tenemos una zona muy inundable, tenemos una zona que siempre hemos tenido precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Estas precipitaciones se van a intensificar y cada vez van a ser más frecuentes. Los ingenieros, cuando planifican la construcción de cualquier infraestructura viaria, tradicionalmente han visto los periodos de retorno. Entonces, precipitaciones torrenciales con inundaciones, con el calado de un metro de 80 centímetros, tal, 100 años, 200 años, 500, un periodo de retorno de 500 años. Quiere decir que esto no ocurre en 500 años. Bueno, pues todas esas estimaciones, eso no vale, ya, ya no vale, se ha, ido. se ha ido. Entonces, claro, construían, bueno, oiga, 500 años no me va a durar el puente, voy a hacerlo, ya. no voy a cumplir esto porque no me va a durar el puente, pero es que ahora las precipitaciones torrenciales las vamos a tener en cualquier momento. Pues este informe eh, es, es el sexto, eh, Vicente eh, espero que haya más porque es una forma de decir la comunidad científica internacional se ha puesto de acuerdo, aquí ya no hay dudas con respecto a lo que eh, está sucediendo en el mundo y, lo, y la ciudad de Ilche, como has dicho, tiene que prepararse, tiene que comenzar a construirse una ciudad eh, pues, eh, como un refugio climático y nuestro mejor aliado es el palmeral ilicitano. Vicente, gracias por explicarnos eh, el contenido de este informe y espero que no des malas noticias, que las previsiones meteorológicas no sean malas y vamos a centrarnos ahora en las previsiones meteorológicas. Has dicho que hasta el lunes vamos a sufrir esta ola de calor. Bien, eh, ¿cuáles van a ser las temperaturas? Venga, para hoy, la máxima que esperamos para hoy Porque ya tenemos 29 grados. Bueno, sí, efectivamente. Aquí, aquí en la estación meteorológica de Teler. En la estación meteorológica de Teler ya contamos con 29,1 grados. Sigue la calima, ese polvo sahariano en suspensión, la masa de aire tropical continental sigue avanzando. En estos últimos días la temperatura está subiendo lentamente. Continúa la nubosidad, que va a continuar prácticamente durante buena parte del día, y después de una noche ecuatorial. ...hoy esperamos temperaturas aquí en la ciudad... ...que van a rondar los 34 grados... ...en el sur del Camdales alcanzaremos los 35 o 36 grados... ...a partir de las horas centrales del día... ...se irán abriendo algunos claros... ...y esto va a animar el ascenso de las temperaturas... ...de hecho la Agencia Estatal de Metrología... ...ha activado para hoy el nivel de aviso amarillo... ...por temperaturas que en puntos del interior... ...de las comarcas del Bajo Vinalopó y del Bajo Segura... ...podrían alcanzar los 37 grados... ...por lo tanto hoy ya empieza a subir en serio la temperatura... Tenemos sensación térmica de bochorno porque la humedad ambiental, pues ahora mismo está en torno al 50% o algo más. Entonces, esto aumenta la sensación térmica de bochorno. A esa temperatura ambiental habría que sumarle 2 o 3 grados más. Eh, lo peor de esta ola de calor, que ya comenzará, la ola de calor realmente comenzará a partir de mañana mañana viernes. Los días más intensos serán sábado, domingo y lunes. Mañana viernes ya alcanzaremos temperaturas del orden de los 35 grados. Con respecto a hoy, prácticamente van a subir un grado. Vamos a tener, de nuevo, una noche ecuatorial con temperaturas que no van a bajar de los 25 o 26 grados aquí en la ciudad. Sábado, domingo, seguirán subiendo las temperaturas. Para el sábado alcanzaremos valores ya muy próximos o en torno a los 36. Y ojo, porque el domingo, Incluso hasta las horas centrales del día vamos a tener viento en calma, puntualmente flojo de poniente, eh, por la tarde a primeras horas viento flojo de componente sur, esto va a disparar las temperaturas, para el domingo alcanzaremos valores en torno a los 40 grados, mm. o incluso podríamos superar el domingo los 40 grados, y el lunes, último día de la ola de calor, la temperatura bajará por lo menos hasta los 36 grados, bajará entre comillas, hará mucho calor todavía, no será lo del domingo porque el lunes entrará algo de viento de componente marítima, el lunes será el último día que estará con nosotros esa cresta de aire sahariano responsable del ascenso de las temperaturas y responsable de la concentración de partículas de polvo, del polvo sahariano que tenemos ahora mismo, porque ya a partir del martes se retira la masa de aire cálido Entra viento de componente marítima, llega una masa de aire relativamente más fría, polar marítimo... ...y las temperaturas ya para el martes no van a superar los 30 grados. Durante estos días tendremos ambiente bastante soleado y esto también animará ese ascenso de las temperaturas. Pues Vicente, solo deseo poder ver las lluvias de estrellas. Hoy dicen que estará en su máxima intensidad, ayer no pude ver nada... Hoy eh, es que necesito eh, desear ver una estrella fugaz y desear un mundo mejor <risa> después de pues hablar contigo. Lo, lo tenemos mal, lo tenemos muy mal. <risa> porque, incluso para eso. Para eso, ¿por qué? Porque tenemos mucha concentración de polvo sahariano, eh, día y noche lo tenemos. Esto nos deja cielos turbios y para ver las estrellas fugaces, Nada, mala madre, barraca. Madre. Y, después, y después también tenemos algunos intervalos de nubosidad. A partir de mañana, menos nubes, pero el polvo sahariano nos va a seguir acompañando hasta prácticamente el domingo. Pues menos mal que esta lluvia de estrellas, creo que continúa hasta el 20 y pico de agosto. Sí, Venga, tendremos vale. ocasión, tendremos ocasión. De <ríe> Lo dejaremos entonces, esos deseos para la próxima semana. Vicent, muchísimas gracias. De res, un placer. 101.4 Teleelch Radio Marca. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35, 35.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan tres minutos para llegar a las diez y media de la mañana... ...y nosotros continuamos esa ronda de noticias. Hoy la hemos comenzado con la entrevista a Vicente Bordonado... ...precisamente por esa ola de calor extrema que vamos a sufrir y que lo peor está por llegar, será el domingo y el lunes. Es una de las noticias, evidentemente, de las que estaremos pendientes para ver de qué forma esto se prepara para proteger a su población de estas extremas temperaturas que tendremos el fin de semana. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Bien, pues con Vicente Bordonado hemos hablado de esa ola de calor, hemos hablado de ese pequeño tsunami que hubo ayer en Santa Pola, que provocó daños en la flota pesquera y inundaciones en algunos eh, puntos de la localidad pesquera. ¿Y qué tenemos hoy? Porque hoy en Elche también hay bastante información sobre la Ley de Memoria Histórica. Tenemos al alcalde y a determinados responsables autonómicos en el cementerio viejo. Sí, el alcalde bueno, recibe la visita hoy de la consellera de Participación y otras autoridades que visitarán esta mañana el cementerio viejo con motivo de los trabajos de exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Será una de las previsiones de hoy, pero no la única, porque la reunión de la Junta Local de Gobierno ...que es habitual cada viernes, se pasa hoy ya que bueno, mañana es 13 de agosto y bueno, pues será la reunión habitual de los viernes. O Esas son las previsiones más destacadas y bueno, de, los, eh, de la información bueno, más relevante de ayer, bueno, pues te hablo de, del COVID, mañana conoceremos sí. esa nueva actualización, recordar que tenemos 460 de tasa de incidencia y bueno, pues esperar que esa tasa siga disminuyendo como sí que ya está ocurriendo a nivel autonómico. Y sobre la presión hospitalaria también tenemos ya uh -huh. el último balance de hoy. Son 28 personas ingresadas en los hospitales, cuatro de ellas en la UCI, 24 en planta, son cuatro menos que ayer. Eso sí, tenemos que lamentar un nuevo fallecido en la ciudad. Así que, bueno, malas, malas noticias. Siempre es la cara más trágica del COVID, los fallecidos, las víctimas por el COVID. Lo que nos recuerdan que tenemos que seguir pues, cumpliendo todas las normativas, mascarilla y demás. Y en cuanto a las fiestas, Marga, no me has dicho la actividad que hay programada para hoy, porque como se dice de un día para otro, ¿Hoy qué tenemos bueno, fiestas? Sí, bueno, pues hoy bueno, será una actividad relacionada con la tradicional batalla de, nah, de las flores. flores Bueno, pues un acto muy importante de las fiestas de Elche Ayer, bueno, fue pues, esa eh, bueno, o entrega de premios uh -huh. del concurso, concurso de grafitis sobre la charanga Así que, bueno, aunque no hay fiestas como las conocemos, bueno, pues poco a poco tenemos, bueno, como pildoritas para recordar a ver si, bueno, y esperar que el año que viene bueno, pues ya vuelvan con total normalidad. Sí, ayer tuvimos moros y cristianos, tuvimos gestora de festejos, hoy volvemos a tener eh, gestora de festejos eh, con eh, respecto a la batalla de flores. Supongo que presentarán los detalles de cómo va a ser esa batalla de flores. Y, y nada más, eh, más noticias eh, las tendremos a la una contigo, Marga, ¿no? Sí, bueno, pues a partir de la una bueno, pues trataremos ¿Cómo? todos esos... Eh, no, quería sí, me... comentar lo de la estafa esa bancaria que la Policía Local ha aconsejado a las personas, eh, posibles víctimas, que no se dejen engañar por SMS, que dicen que su banco le pide los datos y luego les llaman por teléfono simulando ser de la entidad bancaria, así que, que lleven cuidado. Sí, bueno pues eh, como tú dices, es un fraude a través de SMS y también de llamadas telefónicas simulando ser entidades financieras y es que la víctima recibe una alerta del banco donde le indican que debía activar el sistema de seguridad o la cuenta se bloqueará e incluyen un enlace que lleva una página falsa donde solicitan esos datos bancarios, luego les piden una clave de la firma electrónica y bueno, pues con este método tienen total acceso ...a todos los datos bancarios... ...así que bueno, pues la Policía Nacional ha advertido Bien. de este fraude... ...para que la ciudadanía, bueno, pues lleve mucho cuidado. Y como siempre en todos los veranos... ...la Policía Nacional también alerta a las personas... ...que se van de vacaciones o dejan sus pisos cerrados... ...que por favor eh, sigan los consejos... ...porque evidentemente hay bandas eh, uh -huh. organizadas... ...que, aprovechan, que, estos que meses. aprovechan estos meses... ...y que se está produciendo... ...tanto en el centro como en distintos barrios... ...la entrada... Eh, de forma, pues, eh, forzando las puertas de acceso a pisos donde eh, se ve que están vacíos. Así que hay que dejar pistas para que los ladrones pues, vean que el piso no está vacío, eh, con el fin de que no puedan entrar. O eh, extremar las medidas de seguridad de, de los pisos, porque están entrando a robar. Bien, pues Marga García, muchísimas gracias. Como tú dices, a volvemos a la una. Bueno, pues con todos los temas tratados en Junta Local de Gobierno, con esa visita al Cementerio Viejo y, por supuesto, en el Telenit esta noche con Ana López y en nuestra web teleelch.es. Muy bien, pues en cinco minutos nosotros, Hasta gracias Marga, eh, la volveremos a escuchar y a ver a la una eh, aquí en, en nuestros servicios informativos con más noticias de esta jornada de jueves 12 de agosto. Nosotros en cinco minutos entrevistaremos a la concejal de educación María José Martínez eh, con el fin de conocer cómo va a ser el inicio del curso escolar de 2021-2022 y de cómo están los centros educativos preparados. Pero eso será en unos minutos. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. No esperes a que ocurra.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 Pues estamos en la recta final del programa La Glorieta... ...son las 10 y 35 minutos de la mañana y nos acercamos... ...ustedes lo saben, cada vez más al mes de septiembre... ...y muchos pueden estar preguntándose... ...cómo va a ser el inicio del curso escolar... ...del próximo curso escolar... ...el gobierno lo han escuchado... ...está apostando por la presencialidad como pilar central... ...y un claro ejemplo lo estamos viendo... ...en la vacunación de nuestros adolescentes... ...que ha comenzado esta misma semana aquí en Liche. ...pues para hacer... pues balance de ese curso escolar para conocer los detalles de cómo va a ser ese curso escolar el próximo tenemos con nosotros a la concejal del área maría josé martínez a quien damos la bienvenida muy buenos días maría josé muy buenos días pues Mari, encantada de acompañar nosotros nos gustaría saber cómo se, pre cómo se prepara el che para el inicio del curso escolar y cómo va a ser en el che Bueno, pues en el CE, como no puede ser de otra manera, siguiendo las indicaciones planteadas tanto por el Ministerio de Educación como por el Gobierno de la Generalitat, la Consellería de Educación, el próximo 8 de septiembre los centros educativos de nuestro municipio comenzarán las clases partiendo de las premisas que se han trasladado a finales del mes de julio a todos los centros educativos se van a mantener los grupos de convivencia estable para las aulas de infantil y de primaria, donde los niños y niñas permanecerán en grupos eh, de convivencia estable, los llamados grupos burbuja, con la diferencia de que este año todo el profesorado o la gran mayoría del profesorado estará vacunado y entonces sí que ganaremos en cuanto a profesores. Los tutores podrán volver a, a recuperar su función, recuperaremos a los especialistas de música, gimnasia, que podrán pasar por todas las clases, se mantiene el uso de las mascarillas a partir de los seis años y recuperamos, como decía, esa presencia de algunos profesores que el año pasado, al no tener la vacunación tan extendida, no la podíamos tener. Y en secundaria… Se mantiene eh, también el uso de la mascarilla, pero recuperamos la presencialidad 100%. Sabéis que, por desgracia, la pandemia trajo consigo en muchos centros de secundaria, bachillerato y FP, la semipresencialidad. Asistir tres o dos días a la semana con grupos reducidos para evitar la, la, el contagio del covid en este caso la apuesta es por el 100% de la presencialidad, con una distancia de 1,2 metros entre alumnado, uso de mascarilla por parte de alumnado y profesores. Y para ello se ha incrementado sobre todo el número de profesores para secundaria, bachillerato y FP. Ese es el entorno en el que nos planteamos iniciar este mes de septiembre. Bien, esas son las previsiones en cuanto al COVID y en cuanto a la ley sí, de ¿la ¿va a haber novedades uh -huh. en este eh, próximo curso? Bueno, como sabéis, eh, la ley está aprobada, se está incorporando eh, pues toda la reglamentación que supone y bueno, y un tema muy hablado, eh, que está además muy, muy en los medios también, que es el currículum. Necesitamos un currículum nuevo, adaptado a los tiempos y que no esté anclado en el pasado. Y en esa línea lo único que vamos a, en, vamos a implementar eh, y lo que se quiere trasladar a, a las aulas es que nuestros niños y niñas eh, puedan eh, aprender y desarrollarse con un entorno de valores eh, que defiendan la igualdad, la libertad, el respeto, la tolerancia, eh, los objetivos de la Agenda 2030 que tienen que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, tiempos nuevos que nos toca vivir y que tienen que venir acompañados de cambios en este currículum. Eso significa que habrá asignatura nueva. La asignatura se recupera, esa asignatura creo que era, ahí no recuerdo de la ciudadanía algo y sí, educación, para, educación la para la ciudadanía no la bueno se el vuelve. tema de, de, de los como te decía de, del currículum se está trabajando todavía se está eh, además eh, se está trabajando por expertos y por profesorado es decir son profesores y profesoras que están al pie del cañón que están impartiendo clases en las diversas etapas educativas los que están trabajando junto con expertos, todo este nuevo currículum que esperemos poquito a poco se vaya implementando en nuestras aulas. Y en todo caso se ha recuperado también la filosofía, algo tan necesario en secundaria. Lo que queremos es apostar por aquellas asignaturas que favorecen eh, el espíritu crítico, el conocimiento y que al final dote al alumnado de herramientas para poder afrontar con garantías. ...los nuevos retos y las nuevas eh, situaciones... ...que por suerte y por desgracia... Eh, ...nos tiene deparado un poco el futuro, ¿no? También se ha hablado de los criterios a la hora de promocionar de curso... ...¿se acabará uh -huh. el próximo curso eh, la figura del repetidor? Bueno, sabéis que tenemos unos porcentajes... Eh, ...bastante negativos en cuanto a repeticiones de curso... ...y vamos por detrás de la media europea... ...y ahí que estemos trabajando y analizando el porqué de estos datos de fracaso escolar y por qué esa reiteración en la repetición de curso. Repetir puede ser bueno en circunstancias determinadas para un alumnado determinado, pero no debe ser lo habitual. Eh, ...ningún niño, ninguna niña debe quedarse atrás de su grupo de referencia... ...de su grupo de iguales, de sus amigos y amigas... ...tiene que intentar eh, adaptarse cada niño y cada niña... ...de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades... ...y por tanto lo que estamos apostando es por reforzar... ...por compensar las desigualdades... ...para que la repetición de curso sea lo excepcional... Y no caer en que pasan con todo suspendido y no saben nada, sino analizar los equipos educativos, qué niño, con qué perfil, con cuántas asignaturas y qué es lo mejor para este niño o niña, pasar de curso o eh, repetir y mejorar sus competencias. Como te decía, sé que es un tema eh, polémico y complicado, no se trata de pasar con dos, con cuatro o con todo, de que el que pase con cuatro sea menos listo y no acabe de aprender, sino de dar a cada niño y a cada niña lo que necesite en cada una de sus etapas educativas y, sobre todo, reforzando a aquellos, a aquellos niños y niñas que tienen más dificultades en el aprendizaje. Bien, este es el contenido de la nueva ley. Y ahora vamos a hablar de las infraestructuras, que es competencia de usted. María José, uh -huh. el plan Edificant, ¿qué, está, ¿qué va a aportar? ¿Qué instalaciones nuevas va a aportar en, en el próximo curso, a partir de ese punto? pues me gusta que me hagas esta noticia, porque, que me hables del Edificant, porque el Edificant en el C es una realidad absoluta. Tenemos cinco obras ya finalizadas, como sabéis. Tres aularios de infantil un comedor, dos aulas... Eh, de ampliación en el Instituto Montserrat Ross. Estamos de pleno con la reparación de la cubierta de, y el, la construcción del comedor de del Palmeral. Tenemos ya aprobada y licitada la obra de ampliación del Colegio de las Vallas. Estamos trabajando en la redacción del proyecto del gimnasio del López Orozco, la nueva construcción del Colegio número 37, ...y una obra que para nosotros sin duda es excepcionalmente importante... ...el nuevo Colegio de Educación Especial Virgen de la Luz... ...a final de año tenemos la entrega de los proyectos... ...tanto del nuevo 37 como del Virgen de la Luz, como te decía... ...y si todo va como hasta ahora, durante el 2022... ...se iniciarán las obras de estos dos nuevos centros educativos... ...además tenemos en marcha también la adjudicación... ...de la redacción del proyecto de la ampliación... ...de Rodolfo Tomás Sánchez de la Alqued... ...y muchas cosas en las que seguimos trabajando... ...y seguiremos trabajando... ...pues para que al final Edificant... ...él se es modelo... ...en cómo ha implementado el plan Edificant... ...así nos lo dice el director general de infraestructuras... ...cada vez que viene a visitar... nuestras obras de Edificant... ...seguimos trabajando, estamos preparando ya... ...nuevos proyectos... ...y en definitiva, gracias al plan Edificant... ...estamos consiguiendo que todas las infraestructuras educativas de nuestro municipio vayan mejorando. Hay eh, también eh, otro, otro colegio, que es el La Paz de Torrellano, que uh -huh. se ha vaciado. Eh, ¿Los uh -huh. escolares volverán uh -huh. a, en septiembre a las aulas provisionales? ¿Estará todo bueno, preparado? A, claro, claro. Ya están, ya están, ya están desde Semana Santa, están en las nuevas aulas prefabricadas que se implementaron por parte de Consellería, donde están desarrollando con toda normalidad, tengo que decir, en unas instalaciones que están muy bien, están desarrollando con normalidad la actividad educativa, evidentemente en septiembre recuperarán eh, eh, el curso y la normalidad, pero tenemos que decir que también se ha avanzado en esto y que ya está licitada la obra del nuevo Colegio de la Paz, con lo cual se están dando los pasos para que en el plazo oportuno Los niños y niñas del Colegio de la Paz puedan volver a su nuevo colegio construido uh -huh. donde estaba el antiguo. O sea, lo mismo que el Instituto de Torrellano, que ya tenemos en marcha las obras de la, pues eso, mal la fachada, eh, pero ya se están eh, acondicionando para que lo antes posible volvamos también a la normalidad. Y el Vicente Verdún, que también va viento en popa. En cuanto al profesorado, ha apuntado que va a haber más profesorado. Eh, ¿Eso significa sí. que el inicio del curso escolar está garantizado de que no, no va a haber tantos problemas como siempre ha ocurrido con las bajas del profesorado? Bueno, tengo que decirte que el tema del COVID ha traído algunas cosas positivas y en este sentido ha acelerado todos los procesos. En cuanto, como bien dices, a la sustitución y a la preparación de esos inicios de curso para que el 1 de septiembre, los niños y niñas empiezan el 8, pero el 1 de septiembre todo el profesorado ya tenga plaza asignada y se incorpore a su centro educativo. En ese sentido, Consellería ha garantizado la misma plantilla, el refuerzo que ya se puso el año pasado por motivo de COVID y se implementan 668 profesores más. ...en total hablamos de que en toda la comunidad valenciana... ...va a haber un total de 5.042 profesores más... ...con respecto a un curso normal, sin pandemia... ...y de esos 1.752 serán para la provincia de Alicante... ...es cierto que esta, esta dotación extra de profesorado... ...como te decía al principio irá sobre todo dirigida a los institutos de secundaria, bachillerato y FP, porque es donde más se necesita, porque es donde más volumen de alumnado vamos a tener. Pues María José Martínez, muchísimas gracias por el trabajo que realiza de mantener a punto las infraestructuras y los colegios en esta ciudad para garantizar un buen inicio del curso escolar. Gracias. Gracias a ustedes, seguiremos trabajando en esa línea.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 On dunk gran país olvidaron construir un hogar donde no quemers hoy e al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber Su maquiar concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este jueves 12 de agosto. Faltan dos minutos para las 11 para estar entre amigos con Rosa Lucas. Nosotros nos vamos con Gabinete Caligari, con cuatro rosas. Les decimos adiós y ya saben, a protegerse de esta ola extrema de calor que nos traerá temperaturas aún más altas a partir también de este fin de semana, sobre todo domingo y lunes.